Eso que estábamos escuchando era no se habla de bruno ¿ah? y es una de las de las canciones pues que se ha estado escuchando mucho de eh, una película de walt disney no sé si la han visto eh, es una película que me parece que tiene un buen mensaje que creo creo que tiene eh, algo que algo que, nos, que, que aporta, no aporta entonces una recomendación que se les que se les puede dar para verla en familia esta película que se encuentra en Disney eh, bueno, quería comentarles y que estamos que esta transmisión sale gracias a Innova.cl ¿ah? que son nuestros patrocinantes eh, y, y tú, me, tú me podrás preguntar ¿y qué es Innova.cl? pues si tienes pensado hacer una ampliación o ampliar tu cocina Eh, un mueble de closet, baño, eh, si quieres diseñar eh, tu, tu, tu, tu, tu living, si quieres hacer algo nuevo, si estás pensando en, en cambiar, eh, no sé, tu, tu rat en la, en, en la sala, eh, ampliar tu quincho. No. Mira, cualquier diseño, Innova.cl tiene un equipo multidisciplinario. Eh, listo para trabajar eh, a favor de esas ideas que tú que tú y yo podemos tener. Eh, que vistes de repente por Google una imagen, una, una pieza, vistes un mueble que quieres instalar, que quieres diseñar y colocar, también emulamos diseños que se encuentran en Instagram, que, que lo hayas visto, no sé, en, en Pinterest o lo hayas visto en Google. Ahí eh, cualquier idea, intención que tú tengas, Innova.cl, puede hacerlo, puede lograrlo. Eh, ¿Cómo te puedes comunicar con ellos? Buscas en Instagram, arroba, Innova, así, doble N, Innova.cl y vas a ver eh, los chiquillos que están ahí listos para atenderte. De los temas que quiero conversar hoy, que quiero tener a la mesa para que lo podamos compartir, para que lo podamos debatir. Eh, Se han dado cuenta que en nuestras familias, que en nuestros alrededores, últimamente hay así como que eso, esa pérdida a veces de, de, de, de, de, de dónde estamos, hacia dónde vamos, eh, qué es lo que queremos hacia el futuro. No sé si tú le has preguntado de repente a un joven, a un adolescente, mira, ¿qué quiere ser en los próximos días, en los próximos años? ¿Cómo te ves tú de aquí a 10 años? Y de repente ellos quedan así como que pensando, oye, no sé, me gustaría... Hay, hay, hay algunos que sí dicen, bueno, me gustaría estudiar arquitectura, otros no, me gustaría estudiar diseño. Otros te dicen, sí, yo me, me gusta el periodismo. Pero eh, pasa mucho que nuestros jóvenes, a los 14, 15, 18 años, eh, quizás están pu a punto de salir de la escuela y todavía no han definido hacia dónde apuntar. Pues... Eso se debe a veces, porque no hay una una identidad eh, clara de lo que nos gusta hacer, de lo que nos apasiona, de para qué cosas somos buenos. Y no hay como esa investigación eh, plena para, para, para lograrlo. No hay esa investigación quizás antes para llegar a alcanzar y evaluar y decir, mira, oye, no, ¿verdad? la verdad yo soy bueno para el deporte, por lo menos. Cuando a veces uno le, uno le pregunta a un chiquillo ¿qué te gustaría hacer muchos eh, están vinculados al deporte no me gusta hacer me gustaría ser futbolistas otro eh, sobre todo las chiquillas no quizás dice no quiero ser modelo no eh, son parece que son las como que las tendencias o, o, o las cosas quizás que más nos gusta o que ellos evalúan rápidamente la pregunta es cómo nosotros podemos ayudar a los chiquillos a definir y a descubrir ¿Cuál es su propósito su talento su don para, para avanzar eh, entonces oye este programa hoy en tiempo de más por radio puente alto 107.5 hablaremos sobre cuáles son aquellas aquellas eh, tips aquellos aquellos principios que podemos aplicar para desarrollar para eh, investigar y para reconocer cuáles son nuestros Talentos. Así que bueno, vamos con este tema musical de Luciano Pereira Y espero que, que lo disfruten Esto esto es Luciano Pereira Qué suerte tiene él Te vi, lo quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo Eso que estábamos escuchando era, Luciano Pereira, qué suerte, qué suerte tiene él. Eh, conversamos sobre la identidad y cómo la identidad puede ayudarnos para lograr conseguir nuestro propósito. Cómo eh, la identidad puede aportar y ayudar para las, para lo que vamos a hacer en los próximos años. ¿Qué? Una de las cosas que a veces tenemos que plantearnos es, ¿cómo nos vemos a dos años? ¿Cómo nos vemos a cinco años? ¿Cómo nos vemos a 10 años? A nosotros responder esta pregunta, podemos planificar objetivos al logro, podemos planificar objetivos, metas, para poder alcanzar, eh, no sé, quizás tu sueño y tu anhelo de emprendimiento puede estar ligado a la producción de alimentos, quizás puedes ir hacia, no sé, la fabricación de muebles, eh, o no, quizás te gusta, realmente te gusta el deporte, realmente te evalúas, eh, practicas y dices, no, es que mira, tengo una actitud física que me ayuda y soy bueno en el deporte. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ¿Y qué podemos hacer cada día para que esa actitud y para que ese don, ese talento se pueda alcanzar? Indiscutiblemente que tenemos que es, eh, aplicar la disciplina, tenemos que desarrollar disciplina, tenemos que procesar eh, y desarrollar la buena actitud de ser disciplinado. ¿Y qué tiene que ver la disciplina? Tiene que ver que podemos aprovechar el tiempo, ajustar el tiempo a diferentes, eh, a diferentes etapas. Lo podemos ajustar para desarrollar eh, diferentes cosas que nos lleven a alcanzar ese sueño. Si no lo segmentamos en tiempo, no lo segmentamos en horas, entonces la disciplina se puede diluir. La disciplina nos podemos desenfocar. Y como resultado, no logramos alcanzar el objetivo final. Por eso, a veces, nuestros chiquillos o nosotros mismos podemos desanimarnos en el tiempo. Porque nos planteamos la idea, de repente, de generar un proyecto, de lograr un objetivo. Pero como no no no lo clasificamos, como no los ajustamos a la disciplina del tiempo, de qué, qué hago todos los días para que eso funcione. Eh, quizás no se pueda dar o quizás terminemos eh, desanimados terminemos desenfocados distraídos y no logrando el objetivo final por eso creo que uno una de las cosas que tenemos que eh, evaluar que tenemos que reconocer y tenemos que asumir es que la disciplina es una de esas de esos principios que nos van a ayudar a alcanzar el, el, el, el, el logro y alcanzar el objetivo anhelado Por eso creo que debemos procesarlo. La disciplina tampoco se gesta solo por una determinación, una decisión. Inicia en una, en una decisión y una determinación. Pero se construye paso a paso y se construye poco a poco. ¿Por qué lo digo? Porque a veces dicen, no, es que me falta mucho la disciplina. Es que realmente no soy indisciplinado. O es que de, de repente, no, en verdad me cuesta. Pero... Eh, entender que la disciplina no se construye en un solo día, sino que también la disciplina se va amoldando, se va probando, se va eh, ajustando cada día, paso a paso, y lograr en una semana la disciplina es posible, pero tiene que iniciar eh, es, es, es como los regímenes alimenticios, ¿no? las dietas la famosa dieta de las mujeres el lunes comienzo dieta, pero ya el miércoles o jueves no hacen los ajustes que necesitan y lo que hacen es que se desanima, trayendo como consecuencia el abandono al hábito, al buen hábito alimenticio. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando. Quiero que escuchemos esta canción que se llama Mon Amour, de Soilo y Aitana. Mon Amour, Yetem.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 No sé cuánto, go, go, go, say, tú, como dirías lo pasco. Si, si quieres te lo, lo digo en portugués, en portugués. Eu gusto de vosé. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Catando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana ya pensando en buscarte yo cruzar el charco pa' poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor mío, solo quiero comer Cuando te veo, mamá.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 puesta te... voy a ir directa a ti voy a mirarte a los ojos no te voy a mentir y como dos niños chicos te pediré salir esperando un sí esperando un quis es que me tanto si me miras mientras canto se me pone Igual, madre, yo pare solo contigo escaparme. Mon amour, sigo ple, vamos aquí. ¿Pues nos vamos? Adiós. Mon amour, gente.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 i fai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 me da igual al madre para solo contigo escaparme una música aquí ¿Pero vamos <risa> Adiós. eso que estábamos escuchando era solo y ayán moon amor eh, también un tema que está bastante bastante eh, pegado en la radio se puede escuchar se puede disfrutar eh, es cuestión de de escucharlo, de, de disfrutar la buena música Que te trae tiempo de más ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto 107 107.5 FM eh, Y hablábamos sobre cómo la identidad Cómo la, la, la ausencia de la identidad Puede perjudicar en la toma de decisiones en, Quizás también en, lo, en, lo, en el tema emocional también ¿Mm? y como en estos últimos tiempos que vivimos se está como que ampliando esto ¿no? como que se está buscando esa, esa, esa posibilidad de perder la, la identidad y como esto influye en la vida diaria eh, hablamos de la disciplina que es uno de los principios para, para aprovechar el tiempo para aprovechar cada momento de cada día. Porque cuando pensamos sobre lograr un objetivo, cuando pensamos en alcanzar un sueño, cuando pensamos en desarrollar un emprendimiento que se convierte luego en algo empresarial, es necesario es necesario ajustar eh, que, que o sea, ¿qué es lo que hago cada día? para que eso llegue a cumplirse y podamos a, en, el, en, en el, no sé a seis meses, a un año a una, a dos años lograr alcanzar el objetivo a veces pasamos muchos años eh, en, con una buena idea en la cabeza y quizás la escribimos la analizamos, la compartimos con nuestros amigos pero pareciera que como que es, cada día se aleja más esa posibilidad de lograrlo suceden dos cosas, una que nos desanimamos, nos eh, nos deprimimos, nos entristecemos porque como que no alcanzamos el objetivo. Pero no nos preguntamos qué he hecho, qué no he hecho. También a veces nos colocamos como limitante el dinero. no Que si no logro reunir un millón de pesos o dos millones de pesos o tres millones de pesos, no logro el objetivo. Quizás no tengo para hacerlo, no puedo hacerlo. La pregunta es, ¿qué haces hoy día para que para lograr esa economía o para reunir o para ir saldando e ir adquiriendo aquellas cosas que necesitas para para arrancar el emprendimiento o para alcanzar ese sueño? Eh, realmente te has sentado a escribir lo que quieres? te has sentado a escribir lo que deseas realmente has sacado cuenta de cuáles son las los equipos que necesitas las maquinarias que necesitas realmente eh, por lo menos la vestimenta que necesitas eh, para alcanzar ese sueño porque si no te sientas y no lo plasma y no lo dibujas si no lo plano no no, no no no no no te lo planteas en una hoja quizás en un papel quizás solo es un sueño pero si lo planteas, si lo dibujas, si lo demarcas si eh, lo plasmas en un papel, en una computadora en tu propio teléfono eh, ya comienza a ser una planificación ya el sueño deja de ser sueño para convertirse en una misión lograble, alcanzable a veces el tema es que no, no, no, no lo planteamos y solamente queda en una idea, solamente queda en una buena conversación con un amigo, con un familiar, pero no logramos darle inicio, porque no no no no no no lo no lo colocamos en la mesa realmente. No buscamos la calculadora, no buscamos el lápiz el papel, investigamos los precios, qué se requiere, cómo comienzo, qué se está haciendo ya sobre el segmento que, que quiero que quiero alcanzar. Pues, si es el deporte si es deporte cuáles son los mejores deportistas cuáles son los mejores entrenadores cuál es el entrenamiento que, que se requiere una, una de las herramientas que está al alcance de todos es la internet eh, a través de youtube a través de google puedes colocar puedes investigar puedes ver tutoriales que te acerquen a eso que tú quieres lograr el tema es que a veces como no lo tomamos en serio nosotros mismos Y no somos responsables con ese sueño, con ese deseo, con ese anhelo Y no aplicamos ni construimos la disciplina Todo termina a cabo de un año, dos años, seis meses Pues nos podemos desenfocar, nos podemos enfriar O solamente cambiar de idea, cambiar de patrón Buscar eh, algo que, que, que, que suplante aquella idea inicial que teníamos ¿Algunos consejos? Mira, hay un escritor eh, llamado Apóstol Raúl Ávila que dice, la iniciativa del hombre mueve la mano de Dios. Y eso es muy grande. Son principios que parecen pequeños, que lo hemos aplicado y que ha dado buenos resultados. Te lo digo porque yo mismo me he tomado de esa palabra, de esa de esa frase, para iniciar todo aquello que que de repente se me ocurre en la mente. Y luego, cuando lo inicio, si veo señales y veo eh, alcance y veo logros, entonces me doy cuenta que la iniciativa del hombre mueve la mano de Dios. Así que vamos con esta canción de Bon Jovi, y It, It's My Life. Espero que la disfruten conmigo. La buena música en tiempo de más. ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto. ¿Por 107.5 FM Cuando son las 8 y 43 minutos De la noche <Susurra> It's My Life, eso es lo que estábamos escuchando de John Bon Jovi. Eh, ¿En dónde? En tiempo de más. Todos los martes de 8 a 10 de la noche vamos a acompañarles, vamos a estar trabajando juntos diferentes temas que te ayuden al emprendimiento, temas que te ayuden a la salud, a la vida espiritual, eh, temas que te ayuden a la gerencia, al liderazgo, a la buena música, también a, a conocer la buena música que existe que hay, que se ha hecho y la que se está haciendo en estos días así que esto es tiempo de más recordarte que son esta cita es todos los martes de 8 a 10 de la noche ¿por dónde? por Radio Puente Alto 107.5 FM hablábamos que la disciplina es un hábito positivo un hábito eh, no solo positivo trascendente Para, para, para gestar y para lograr aquellos sueños que a veces nos planteamos, pero que eh, los alcanzamos si aplicamos los principios correctos. Si no, se convierte solo en un sueño, en un anhelo y luego la distracción, el desenfoque, el día a día, la rutina, eh, te roba esa capacidad de haberlo logrado. ¿Por qué? Porque no nos planteamos eh, de manera responsable personalmente qué es lo que necesitamos para alcanzar ese sueño. Eh, luego viene la planificación o el plasmar en una hoja, en un papel, evaluar cuáles son esas cosas que me ayudarían o que me ayudan para lograr ese sueño alcanzar, esa idea, ese emprendimiento. Eh, si no lo dibujamos si no lo plasmamos en un papel si no averiguamos investigamos los precios de las cosas que necesitamos no podemos eh, colocarlo en una planificación estratégica que nos lleve paso a paso a alcanzar ese sueño un ejemplo eh, quizás tu sueño es colocar una pastelería hablemos de una pastelería, hablemos de algo que, que sea tangible una pastelería eh, tú dices, bueno, para eh, montar una pastelería necesito una, una amasadora, necesito quizá una, una asobadora hay, hay tantas cosas, máquinas que, eh, licuadoras industriales, hornos industriales la pregunta es eh, ¿cuánto valen? ¿cuánto se necesita? si no lo, no lo busca no lo investigas no, no es la iniciación de nada pero si lo investigas, si lo buscas si lo plasmas, si lo evalúas si colocas eh, en tus prioridades y en tu capacidad de compra, eh, cuáles son aquellas cosas más económicas para alcanzarlo eh, cuáles son los utensilios más económicos para, para ir sumando a ese sueño, te pueden pasar dos años, tres años cinco años, diez años y no logras nada ¿Y no lo logras por qué? Porque no tuviste quien te prestara el dinero, no, sino porque no te organizaste en tu tiempo, no te organizaste en los recursos económicos, no te organizaste en, en, en, en la iniciación hacia ese sueño. Eh, les comentaba lo que decía el apóstol Raúl Ávila, o lo que dice el apóstol Raúl Ávila, la iniciativa del hombre mueve la mano de Dios. A veces... Le, ni, ni, ni Dios se involucra en los sueños porque no hay no iniciamos nada a veces nuestros, nuestros propios familiares o padres o, o hermanos o hijos no se involucran en ese sueño porque no lo iniciamos nosotros no lo lideramos nosotros mismos para poderlo liderar para poderlo alcanzar y lograr tenemos que plantearlo verdaderamente, no solamente comentarlo como una idea, no solamente hablarlo en la mesa con la con los familiares, sino que también tienes que tener números, tienes que plantearte, lo tienes que dibujarlo, tienes que investigar cuáles la forma más práctica y cuáles son los, las herramientas más económicas que tú puedes ir adquiriendo poco a poco. Si lo inicias, quizás a cabo de dos años o tres años o seis meses, lo logras pero si no lo planificas no lo inicias y no comienzas a comprar esos esas herramientas que necesitan eh, difícilmente podamos alcanzarlo ¿cuáles son los principios? la disciplina el plasmárselo, dibujarlo en un papel en una hoja una laptop o una, en una notebook. Eh, luego, eh, investigar qué se está haciendo, cuáles son los precios, cuánto vale poderlo plasmar en una hoja, en un papel. Ver cuáles son las herramientas y los utensilios. Y eso tiene que ver con la clasificación. Clasificar cuáles son aquellas herramientas y utensilios más económicas para irlo comprando. Porque tu proyecto... <coughs> Quizás no lo logres en un año, pero con disciplina, en dos, en tres o cuatro años, puedas ya reunir los, las herramientas que necesitas para que ese sueño se convierta en una realidad. Aprender a planificar a largo plazo somos, muy so so somos de, de, de, de, de mucho express de, somos de, de, de esa tendencia de delivery, de rápido, now, ahora somos de mucha esa tendencia de lo caliento en el microondas y está listo y me lo como y ya de lo de lo rápido de lo de lo empaquetado que, que tú lo abres lo calientas y ya me lo consumo y esa cultura de la prontitud esa cultura de de lo quiero ya de lo express como resultado trae también la tendencia y el pensamiento de que todo todas las ideas y todos los sueños que quiero alcanzar tengo que hacerlo ya y si no lo logro en dos meses en una semana, en tres semanas entonces lo abandono tenemos que aprender a que las grandes empresas las grandes compañías los sueños trascendentes los grandes deportistas no se forman en una semana no se forman en dos horas, no se forma en seis meses. Quizás ellos trabajan todo un año, dos, cuatro, cinco años y proyectan su idea a 10 años, proyectan su idea final a cinco años, proyectan su idea final a tres años. Un gran deportista, hablando del tema de fútbol, que es un tema que apasiona a los chilenos, ¿verdad?, Eh, un gran deportista no se desarrolló desde los 15 a los 20 años, quizás se desarrolló desde los 10, quizás se desarrolla desde los 8 años. Comienza su pasión, descubre que tiene actitud física para el fútbol, que tiene cualidades. Y, y no es hasta los 17, 18 o 20 años que ese joven es probado por eh, escuelas de fútbol y es asumido como un jugador profesional. ¿Por qué? Porque trabajaron a largo plazo. No trabajaron no no no fueron eh, cortoplacistas, sino que fueron eh, determinados, disciplinados desde pequeño, desde muy joven para poder después de no sé, 7, 8 años poder lograr jugar en un equipo de liga profesional. Pasa igual con los beibolistas, pasa igual con los basquetbolistas, pasa igual con la gente que en natación, tenis. Eh, ¿Por qué? Porque se proyectan a largo plazo, sin darse cuentas, se proyectan a largo plazo. Nosotros, para cualquier empresa, para cualquier eh, sueño, cualquier idea de emprendimiento, tenemos que trabajar, eh, no solamente a corto plazo, sino plantearlo a largo plazo. Y cómo poco a poco puedo construir una idea diferente que al cabo de cinco años pueda llegarse a realizar así que esto es tiempo de más todos los martes de 8 a 10 de la noche con este tu amigo Carlos por la vida o Carlos Díaz y vamos con esta canción de Ricardo Montaner eh, que se llama la mujer de mi vida Le dejaba una nota sin firmar la mujer de mi vida no es normal demasiado sublime demasiado qué hice yo para ganar ojos con un beso el cuerpo Mi columna cuando me deprimo Y ya para finalizar Porque los noto aburridos Hoy cumplimos una semana Me voy porque es tarde. que exagero yo amo una loca incurable que usa mi ropa no me ve de si tengo que contar en la conocí en la oficina yo era el más nuevo de todos siempre le dejaba una nota sin firmar la mujer de mi vida no es normal Demasiado, sublime, demasiado ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor Si apenas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar Con sus ojos, con un beso el pueblo aburridos Hoy cumplimos una semana Me voy porque es tarde Le llevo el anillo Esto es Tiempo de Más. ¿Por donde Por la radio Puente Alto, 107.5 FM. Eh, está, es Estábamos conversando hace minutos atrás sobre la planificación, sobre cómo convertir y llevar un sueño de, de, de, de un sueño a una, a una iniciación al emprendimiento. Eh, ¿Cuáles son aquellos principios que nos ayudan a lograrlo? Y hablamos de la disciplina, hablamos de plasmarlo, verdad de dibujarlo en un papel, en una hoja, en una computadora, eh, buscar cualquier herramienta pero que tú lo puedas plasmar. Eh, a mí, por lo menos, si tú me preguntas a mí, ¿qué harías tú? Yo a mí me encanta tomar una hoja, un lápiz, un papel, quizás porque lo aprendí en la, en la Facultad de Arquitectura, y dibujo todo aquello que me planteo. Eh, sea esto un negocio sea esto un sueño sea esto una idea El, no solamente lo planteo a, a modo de, de dibujo también me lo, me lo planteo a modo de, de escritura verdad de, de escribirlo eh, lo cuantifico, cuánto vale verdad pues, eh, cuánto cuánto me sale lograr eso cuáles son las herramientas que necesito ¿Cuáles son los utensilios para lograr ese sueño? ¿Cuáles son cuál es el uniforme, cuál es la ropa, ¿verdad? que se requiere para eso. Depende del emprendimiento también. Si es deporte, si es comercial, si es empresarial, si el tema es deportivo, ¿verdad? si o si es eh, una empresa de servicio, eh, si es una empresa de transporte, o sea, los sueños y las ideas son muchas. Que, que eso es otra de las cosas que, que uno tiene que definir, porque a veces tenemos 50 ideas y el tema no es tener 50 ideas, la idea es de esas 50 descartar cuáles son las mejores 10, luego definir según tus cualidades, tu talento, tu don, cuáles son aquellas 5 que se parecen más a ti, hasta que lo puedas llevar a las a las 2 que tú crees que se ajustan más a a tu posibilidad, a tu cualidad, al tiempo que estamos viviendo, porque tenemos que evaluar los factores internos, ¿verdad? El, el yo, el, el eh, cuáles son los dones que Dios me ha dado, cuáles son esos talentos, cuáles son esos eh, dones natos, de nacimiento, quizás hereditarios, ¿verdad? Y también eh, plantearnos cuál es, cuál es ese contexto que está alrededor de esa idea, para ver si eso funciona o no funciona si estamos eh, si está actualizado a los tiempos de hoy o no están actualizados luego se demarca entonces las disciplinas eh, el plantearte lo cuánto necesitas y hablábamos también como conclusión de este tema eh, no trabajar no ser cortoplacista no ser de, de, de mente de tiempo como corto, sino por poderlo plantear a 3 años, a 5 años, a 10 años, ¿por qué no? Eh, y y usábamos el ejemplo de los deportistas, cómo el deportista se forma desde, desde joven. Tú no ves un deportista que se forma a los 25 años. Un deportista inicia desde los 10 años de edad y luego al cumplir 20 años lo, o 18 logra después de 8 años de, de disciplina en ese deporte logra ajustar su don, su talento logra ajustarlo a, a, a, a lo que él requería en ese tiempo para poder hoy eh, fluir en esa área entonces eh, es necesario es necesario pensar no a corto plazo, sino a largo plazo. Eh, pero el tema que también quería conversar hoy, porque se nos escapa la rutina, el día a día, cada mañana, el transporte, la micro, el llevar los niños a la escuela, el buscar los niños e ir al trabajo, eh, salir, eh, las la, quizás Se da mucho en las parejas, en los matrimonios jóvenes o en los matrimonios en cualquier edad. Y luego nos volvemos a ver a las 8, 9 de la noche. Llegamos a casa tan cansado y tan cargado que endevé de dar un buen beso y un buen abrazo a esa persona que amas. De saludar a la gente que te quiere. Porque quizás yo dices, no, pero ¿cómo es eso, Carlos? Si a la final yo no tengo pareja. A la final yo soy una persona soltera. Bueno, pero cómo te enfrentas a aquellas personas que que son tus amigos, que son tus familiares y cómo un buen beso en la mejilla, un buen abrazo, eso alegra el corazón, eso alegra la vida, eso te alegra el día y esto se puede convertir en un hábito saludable. Por eso te preguntaba o pregunto. ¿Cuánto besas? A ver, por ahí está Enderson Sanguino conectado al Instagram. Eh, por cierto, comentarle a la gente de la radio que está conectada. Eh, puedes entrar a arroba carlos por la vida y entrar al en vivo que estamos eh, hablando y que estamos proyectando en este momento. ¿Cuánto besas? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuánto besas? Pero antes de comenzar el tema de lleno, quiero que escuchemos esta canción que... Quizás eh, la has escuchado, quizás las la he disfrutado en pareja, quizás no. Eh, no lo, lo pongo lo pongo a, a, te, a... desarrollo la pregunta, ¿has escuchado? Y esta canción es de Camila, Bésame, de Camila. Una canción que yo una vez le dediqué a mi esposa porque ¿ah? se necesita esos tiempos de amor, esos tiempos apasionados, esos tiempos de decirle a tu esposa, oye... Eh, Bésame Bueno, vamos a escuchar el tema musical Y ya regresamos Besó por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Eso que estábamos escuchando ahí es de Camila, Bésame, ¿ah? ¿eh? Qué buen tema musical. ¿Y por qué coloco esta canción? Porque la traigo a memoria, porque se las presento. Que eh, que por cierto, el grupo Camila tiene canciones muy pero muy buenas. Es una banda musical mexicana que tiene un repertorio de canciones muy agradable, sobre todo Para pasarla en pareja, para pasarla ¿eh? con, con tu compañera, con tu amiga, con tu esposa, ¿verdad? Eh, aquí dirían en, en Chile, con tu polola. ¿m? Pero también porque no entre amigos, ¿no? también se se vale. ¿Y por qué hablo de este tema? ¿Y por qué coloco este tema? Porque se ha comprobado que besar ayuda a reducir la presión arterial. ¿m? Es uno de los beneficios... De el beso Y usted me podrá decir, pero que Solamente los besos apasionados Solamente esos besos ahí de, de amor ¿eh? Imperdible, no También los besos de amistad, verdad Los besos a, lo, a, un, a un familiar Que amas, a tu mamá, a tu papá Un buen abrazo, verdad A, a, tu, a tu hermano, a tu hermana A, a un tío eh, El hecho es Que cuando besamos Cuando saludamos a una persona Que queremos Eso de alguna otra forma alegra nuestro corazón, alegra nuestra vida. Y, y esa y ese y esa esa esa ese sentir, esa emoción acelera los latidos del corazón, trayendo un ejercicio cardiovascular que es muy silencioso, pero que ayuda a reducir la presión arterial. ¿Y por qué pregunto cuánto besas? Porque mira, Eh, haciendo un experimento eh, social, nah, eh, una encuesta, no, nah, tampoco hice una encuesta. Haciendo un experimento familiar, personal. Me empecé a dar cuenta que en el día transcurre qué, 18, eh, 19, estamos 20 horas despiertos, nah, un poco un poco más, 18 horas despierto, seis, quizás 6, 7, 8 durmiendo, ¿no? Creo que aquí en Santiago Eh, se duermen como 6 horas al día no sé al sur de Santiago, de, de Chile o al norte de Chile, se, creo que en el sur duermen un poquito más, pero en Santiago se duerme muy poco y como estamos 18 horas entre el trabajo transporte, verdad quehaceres del hogar eh, comencé a evaluar cuántas veces yo le daba un beso a mi esposa y los comencé a contar ¿Qué trajo como resultado? Primero reconocer y darnos cuenta que besamos muy poco. Y segundo, que ese ejercicio aumentó la cantidad de besos al día. Porque ella se echaba a reír y, y, y, y como y se daba cuenta que eh, nos besábamos muy poco. Entonces lo comenzó a hacer más recurrentemente para que mi cuenta de 2 a tres besos al día aumentara por lo menos a 10, a 15 besos al día. Fue algo muy cómico, pero son de esas cosas que a veces nosotros mismos nos damos cuenta. Que la rutina del día a día, que el trabajo, que el afán, que el apuro, que el desasosiego por conseguir las platas, por cubrir el último, cubrir eh, los días, que pagar las deudas, de las tarjetas de crédito, Todo ese ese rubul verdad que se que se concentra en nuestro mundo pensante apaga emocionalmente nuestra nuestra vida trayendo como consecuencia eh, pocos besos pocos abrazos también no solamente a nuestra pareja sino como esto también eh, se ve eh, enfriando las relaciones de amistad y las relaciones familiares cuántos besos por lo menos le da le doy yo a mi mamá al día y yo le puedo contárselo como unas dos veces en la mañana cuando la veo y quizás en la tarde o en la noche antes que se acuesta a dormir. ¿Cuántas veces abrazamos a un familiar? ¿Cuántas veces abrazo al hermano, cuántas veces abrazo a un tío, a una tía, cuántas veces abrazo a mis hijos, a los hijos, ¿verdad? Porque porque el día a día eh, nos agota la rutina nos agota, quitándonos y robándonos esa posibilidades de dar un buen abrazo, de dar un buen beso y hacerlo con alegría. Porque besar ayuda a reducir la presión al arterial. ¿Qué le parece? Hay ocho beneficios que quiero conversar hoy con ustedes para que se den cuenta que besar no es malo. ¿Mm? Eh, vamos con otro tema musical porque esto se está poniendo como medio picantoso no nah. solamente eh, consejos cosas que cosas que cosas evaluamos cosas que vemos y que a veces eh, no, no nos damos eh, cuenta que oye, besar es bueno sea esto a un familiar sea esto a tu pareja a a, una, a, tu, un, a, un, a un amigo a besar es positivo vamos con esta canción de maná eh, rayando el sol ¿no? espero que la disfruten y esto es tiempo de más Por radio puente alto 107.5 eso que estábamos escuchando era rayando el sol de Maná banda mexicana hoy estamos un poquito güerito güey estamos a ah, puros mexicanos ah, estábamos escuchando a Camila y ahora de repente a Maná eh, estábamos hablando de cuánto besas te has preguntado cuánto besas le has preguntado a las personas que tienen al lado cuánto besas ¿por qué? porque la rutina el día a día va apagando va enfriando la nos vamos como que olvidando de ser un poco más más cariñoso que por cierto que si quieres interactuar y quieres hablar y quieres compartir pues agrégate a carlos por la vida carlos por la vida y ahí vamos a estar conversando que ahí dice romer que me, me está escribiendo que una de las de los de los químicos que, que, que suelta verdad que, que transmite el cerebro es la dopamina dopamina Y creo que también las, las endorfinas. Ah, Romer. Eh, pues sí, el, el día a día puede enfriar el amor, puede enfriar nuestras emociones, la rutina, el pensar tanto en el dinero, en las platas, en las deudas, que eso nos vuelve más frío. Pero uh, se ha descubierto que el besar elimina también los calambres y dolores de cabeza. Así que cuando tengas dolor de cabeza o tengas algún calambre, tú le lanzas un beso de una vez <ríe> a la persona que tiene al lado. no Claro, si estás en el metro, no sigas este consejo porque no vaya a ser que te lleves un buen cachetabón. Que si no te quita el calambre, eh, por lo menos te <ríe> te despierta ¿Ah? con una buena cachetada, una de esas, una de esas cachetadas de Will Smith que despierta. Cualquier cosa, pero bueno. Dice que besar es bueno si tienes dolor de cabeza o calambre menstruales. Puedes sentir eh, eh, sentirte inclinado o inclinada a rechazar esos avances cuando estás hecha un ovillo dolorido. Pero la dilatación de los vasos sanguíneos que proporciona una buena sensación de beso un beso verdadero puede ayudarte a alivianar el dolor. De hecho, recomiendan reemplazar la excusa de esta noche no por eh, esta noche sí y ya no me duele la cabeza. ¿Viste? <ríe> Esas son de las cosas que los besos pueden ¿ah? pueden eh, atraer, ¿ah? pueden... Eh, Ah, que por cierto, se, se están animando porque se acaban se están uniendo puros Zulianos, por cierto. a ¿eh? La gente de, de, de Estación Central y la gente de Santiago eh, Centro se están conectando porque como que les gustan los besos. A ver, eh, pues sí, besar elimina los calambres y dolores de cabeza. Besar también combate las caries. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero gastamos en un odontólogo? Eh, ¿Cuánto dinero hay...? Dejamos botadito para que nos arreglen los dientes o nos saquen o nos no, no, no limpien las caries. Cuando el besar combate las caries. Una sensación de beso hace que todos tus líquidos fluyan. Mira, eh, Michi, eh, entre ellos la saliva. Cuando besas tu boca segrega saliva. Y este mecanismo elimina las placas de los dientes que ocasionan las caries Y es mucho más divertido que hacer gargaras, ¿no? Bueno, ahí se los dejo. Ahí se los dejo. ¿Cuánto besas? ¿Cuánto besamos? ¿Ah? son eh, Nos ayuda a regular la presión arterial nos ayuda con los calambres y los dolores de cabeza o los calambres menstruales y también nos ayuda a combatir las caries. ¿Y por qué hablo de esto? Porque eh, el día a día, la rutina, eh, las deudas, todas estas cosas se mezclan, todos los problemas familiares, los problemas en la empresa, en, la, en los trabajos, ¿verdad? en el a veces todas estas cosas lo que hacemos que las llevamos a la casa, y nos olvidamos que besar a esa persona que amamos eh, nos hace olvidar todas estas cosas y, y nos trae beneficio para salud recordar que esto lo estamos hablando en tiempo de más por Radio Puente Alto 107.5 y vámonos con un tema musical traigamos a la mesa a micro TDAH ¿eh? y vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va con Y esta canción que se llama Bésame Sin Sentir. Eh, veamos qué tal. Bésame Sin Sentir y una palabra, tus labios cerrados van a ser más que suficiente quiero que te relajes, tu mente abra, te acerques a mí que luego me beses lentamente deja que el momento fluya como las olas, que tus gemidos retumen en la casa sola, que quieras que yo te quiera cantar muchas rolas y que te vayas cuando florezcan las amapolas, ole ole y lele la, ay ole ole y lele la, ay dice así, ole ole y lele la, ay Le, lo, le, le, le, la, la, y dice así cuando dices mi nombre desesperada la cama suena mientras tuca i rompes l'almohada la Mi fruto que éss mi aunque tu novio te llamava para verificar que hacías i no contestavas porque no importa lo de mama na na na na na sol importar nuestro momentér que no penses más na, na na na na no sabes que t'encanto te i que yo no miento que blanquita m'incita a decir cosas bonitas pues tu ves infinita ningú no trate laquita tu la rosa marchita por la que el cor apalpita y si tú sigues a mi lado Más nada me debilita Y me tienes mal, me tienes mal, me tienes mal Me tienes mal No sé ni qué me está pasando Pero no voy a ver atrás Ya comenzamos a soñar Así que mejor sigamos soñando Digo hey, oh, no, no, no, no, no Acércate a mí Bésame sin sentir Bésame. Que si sentimos vamos a morir oh, no puede ser así, querernos es fingir que nunca vamos a pasar de allí nunca me había sentido tan libre de compromiso y la vez han atado por tus caderas al piso no sé si es obra de tus labios o tu pelo liso esta cuestión que me causaste parece un hechizo y no me mires más, ya no me maltrates sal de mi mente de la forma en la que entraste quiero jugar contigo al igual que antes pero siento que ahora corro el riesgo de enamorarme o enamorarte pues quiero confesarte que tus ojos brillantes son luces navegantes donde yo me metí y jure Y por no hacerlo ahora de mi mente no puedo sacarte. Eh, dime que me causaste. No, no, no, no. Dime qué me causaste. Hey, no, no, no, no, no, no. Acércate a mí. Bésame sin sentir. Que si sentimos vamos a morir. No, no, no, no, no. no. Puede ser así, puede ser. Así. Querernos es, es fingir querernos querernos que nunca vamos a pasar de allí. Que nunca, pasar de allí. que nunca vamos a pasar de allí. Fingir, que nunca vamos a pasar de allí. Querernos es fingir que nunca vamos a pasar de allí. The Dockhouse Men eso que estábamos escuchando era de micro tdh bésame sin sentir ¿Ah? eh, cómo se come eso bésame sin sentir eh, estamos hablando de los beneficios de los besos eh, cómo esto repercute en la buena salud cómo repercute en la alegría cómo repercute verdad eh, positivamente y agradablemente en nuestras vidas Eh, hablábamos que la, el primer beneficio es que ayuda a reducir la presión arterial también ayuda a eliminar los calambres y dolores de cabeza y besar combate las caries pero el cuarto beneficio es que besar amplifica tus hormonas de la felicidad ¿Mm? amplifica las hormonas de la felicidad si tienes si si te sientes estresado si te sientes deteriorado besar un poco eh, y, y besar verdaderamente esto hace sentirte mejor ¿Mm? esto esto eh, de, de, de, de desarrolla esa, esa sensación verdad de alegría de felicidad eso alimenta lo que somos como seres humanos que somos y eh, seres humanos personas empáticas ¿verdad? no somos no somos apáticas no somos indiferentes no somos eh, insensibles somos eh, los seres humanos somos empáticos una sonrisa un abrazo un buenos días eh, un beso en la mejilla un abrazo eh, con, con de corazón eh, por lo menos yo acostumbro Siempre a, a, a saludar a las personas con un beso en la mejilla y un buen abrazo. Me gusta siempre abrazar a las personas. De, soy, soy de tacto. Eh, ¿Por qué? Porque aprendí que somos empáticos. Y que no podemos ser indiferentes. Y no, que no podemos ser insensibles. Y porque de alguna u otra forma eso despierta la alegría. Y eso despierta la conexión de amistad. O sea, no. Eh, un buen abrazo eh, no, no, no, no es solamente... Eh, de, de, de, de, de un saludo por por, por por nada o porque me da lo mismo, sino porque realmente uno tiene que, que am, amar a la gente, uno tiene que amar a los hijos, uno tiene que demostrar lo que uno es y lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Entonces besar amplifica la, la, las hormonas de la felicidad. Este... Mmm, ¿Cuáles son esas esas hormonas que se desprenden cuando cuando damos un, un beso? Es la serotonina, la dopamina, la oxitocina, ¿Mm? Son esas tres que se desprenden de nuestro cerebro y eliminan el estrés. Mira lo lo importante de la felicidad. Sacan el estrés, sacan la preocupación de un lado, saca la la congestión Eh, esa congestión a veces de, de ánimo que está muy baja y a veces nos da hasta gripe ¿verdad? y nos da malestar porque estamos eh, emocionalmente golpeados, ¿verdad? Entonces, el besar ayuda um, a eliminar eh, y a combatir el estrés. Eh, ¿Qué otra cosa hace? Besar quema calorías. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Mm? tal? ¿Qué tal? Para aquellos que no corren y no caminan <risa> y no quieren caminar ni correr, pues, si no quieres correr y caminar, besa. <risa> ¡Ah! ¿Quién voy a besar? Esa es otra pregunta. Si está soltero, amigo, eh, besa en la mejilla a una buena amiga. Si es mujer, a un amigo. Un buen abrazo. Practique entonces no la terapia del la beso, sino del abrazo, ¿no? Para no ser ofensivo. Eh, y si no, pues pídele a Dios que le envíe, ¿verdad? La persona indicada para tu vida, para su vida. Porque besar quema calorías. No se puede comparar con 30 minutos en la elíptica, ¿eh? en la orbitrés, ¿sí? Pero una sensación de beso vigoroso puede quemar de 8 a 16 calorías. Por besos. ¿Qué tal? <risa> eh, la dieta de los besos. Ah, claro. Claro. En vez de comer, puro besito, ¿verdad? Claro. Eso también... Bueno. Se dice que cuando el hombre o la mujer está perdidamente enamorado, hasta el hambre se le va. ¿Mm? Eh, bueno. Evalúa usted si usted pertenece a ese club o no. Pero una de las cosas que sí vamos a, a recomendar este día es que aumentemos aumentemos esos besos aumentemos la empatía aumentemos esa capacidad de amar y de demostrar el amor no solo no solo el, el, cuando digo el, no sólo el, el amor el amor de pareja también está el amor ágape el amor de amistad de familiar, Porque a veces todo lo queremos, vivimos en un mundo demasiado sexualizado, demasiado sexualizado. Todo está lamentablemente dirigido a la sexualidad, pero no todo es sexual. Está también la, la, la, la, la amistad verdadera, está también la familiaridad, el amor familiar, como un buen abrazo y un buen beso en la mejilla puede eh, también despertar, la, y, y desatar la hormona de la alegría porque y de la felicidad porque porque somos familia no, so, no no dejen los abrazos y los besos solamente para el para los 18 de septiembre aquí en chile o para las navidades en venezuela sino que también practique eh, el buen abrazo y el beso cada día con los familiares que se acercan a usted vamos con un tema musical y ya regresamos porque esto es tiempo de más ¿Por donde por radio puente alto 107.5 fm y ya estamos a, llegando a ver estoy buscando eh, la hora que se me escapa aquí ya son las 9 y 40 minutos de la noche y vamos con una buena música vamos a ver qué, qué se nos que que se nos viene aquí que se nos despierta aquí en la eh, a ver vamos a colocar algo de eh, camilo no Camilo Sexto, Camilo mmm, Vamos a ver eh, Qué buena canción Aparece aquí hacia Bueno, aquí hay una Recomendación para todos De RP Music Con Camilo Espero que puedan disfrutar estas versiones Contigo ya tengo mil plans, eres si to mío, mi café con fans, soy el presidente de tu club de fans, contigo ya no hay martes 3 Llegó mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedía de arriba Pero contigo se le fue la mano hoy Salud, muchachos. Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecía Y si él es tu alma gemela me... Bueno, eso que estábamos escuchando ahí Era Camilo en una... En sus propias canciones versionadas con RPN Puedes buscarlo en YouTube Puedes eh, colocar RPN Camilo, y usted me podrá preguntar, ¿pero qué es RPN? ¿Qué es eso? Eso es una marca de micrófonos profesionales eh, donde ellos invitan, han invitado a muchos músicos, muchos cantantes, cantantores eh, a probar sus micrófonos en una pequeña sala, digamos que en, como en una, un pequeño living, en una sala de, de, de casa o un pequeño estudio Eh, muy agradable para que estos cantantes versionen sus canciones en acústico Y sean eh, bien disfrutados Y eso es lo que estábamos escuchando ahí de bajito Camilo en RPN Esto es tiempo de más Cuando ya son las eh, 9 y 45 minutos de la noche ¿De qué estamos conversando hoy? Estamos conversando de los beneficios de los ja ¿Ah? qué tal suena de los besos hay ¿ah? un pequeño besito ahí a toda la, la audiencia de, de instagram ¿ah? por carlos por la vida en instagram eh, estaba comentando por ahí que parece que están grabando el programa porque al llegar a la casa nos van a nos van a retar a todos aquí ¿ah? porque como que estamos besando muy poco sobre todo los hombres parece que estamos muy muy secos no secos no en la versión chilena que la versión chilena de secos es que gente que muy capacitada. sino no, secos, eh, tú sabes, de apagados, apáticos, eh, ¿eh? que nos hacemos los locos, que somos pocos románticos. ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios de besar? Mira, ayuda a reducir la presión arterial. Besar elimina los calambres y dolores de cabeza. Besar combate las caries. Besar amplifica tu felicidad. Besar quema calorías, que es la que estábamos hablando ahorita. Desde 8 a 16 calorías por beso. ¿eh? Entonces, no hagamos ejercicio. Caigámonos a beso y, <risa> y más nada. Entonces, ahí se resuelve todo. ¿eh? Eh, bueno, besar aumenta el autoestima. El besar aumenta la autoestima. Qué bueno. Un estudio alemán descubrió que los hombres que recibieron un buen beso de sus esposas... No, no no voy a leer todo lo que dice ahí porque de repente puede sonar un poco más sexy. Pero bueno, un estudio alemán descubrió que los hombres que recibieron un buen beso de sus esposas antes de salir al trabajar, ellos hacían más dinero, ¿eh? A veces no a veces andamos corto de plata ¿eh? a veces andamos con muy poco dinero en la billetera y ya sé por qué porque no, no besamos vale estamos ahí medio medio tímidos al besar ¿eh? Eh, si salen de sus casas felices son más productivos en el trabajo porque se sienten emocionalmente más contentos y menos angustiados así que para ganar más dinero Besar mucho, eleva la autoestima y te hace sentir más amado y conectado. ¿Qué tal? Así que si tienen problema con el aumento y con la inflación que estamos viviendo a nivel global y no te está alcanzando el dinerito, pues a caerle a beso a sus esposos cada mañana para que se vuelva un poco más productivo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo yo me río porque no ni siquiera porque no bueno. Hay que, eh, ah, hay que hay que creerse esto, hay hay que practicarlo, estoy que estoy que hay que vivirlo, ¿eh? Porque si no, bueno, vamos a terminar los últimos con poco dinerito por no besar a tiempo, por no eh, eh, practicar esto. ¿eh? Besar te puede dar un estiramiento facial Mishi, mira ¿Ah? estiramiento facial nosotros gastando dinero y reuniendo dinero para hacer esas operaciones ¿ah? que a veces no hacen el milagro cuando realmente debemos es dar más besos porque besar te puede dar un estiramiento facial o algo parecido un beso profundo Puede darle forma al cuello y a la línea de la mandíbula. Los cuales a menudo son zonas problemáticas para aquellos que se preocupan. Verses viejos. ¿eh? Tu boca tiene varios músculos faciales. Y cuando los usa, cuando estos músculos ¿verdad? se invierten en un beso puede tensar y tonificar el rostro, ¿eh? por, por eso usted ve que este rostro aquí es un rostro lisito, bonito, ¿por qué? porque bueno, yo soy yo, yo soy muy besucón, pues, ¿será? ¿Ah? Yo, no yo solamente a mi esposa, sino que yo abrazo a la gente, le doy un beso en la mejilla, le digo hola, ¿cómo estás? buenos días, aparte que bueno, el, el buen humor y el vivir alegre, vivir con entusiasmo, con alegría, también eso sana, También eso estira, ¿eh? mantenerse eh, muy jocoso, mantenerse de buen humor, eh, reconociendo las cosas buenas que Dios nos ha dado, lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Yo siempre le digo a las personas, si sobreviviste a esta pandemia eh, virtual, perdón, eh, esta pandemia eh, de publicidad eh, o esta pandemia virtual, mediática que hizo estrago porque yo no sabía si era un partido de fútbol o si esto era una, una pandemia de verdad porque bueno había mucho, mucha, mucha, mucha publicidad sobre esto y eso generó mucho temor y pareciera que solamente existía el coronavirus y dejó de existir, las gripes dejaron de existir las bronconeumonías dejaron de existir Eh, dejaron de existir eh, otras enfermedades porque solamente aparentemente existía solamente eh, el coronavirus. Pero descubrimos que el, el abrazo, el estar juntos, reunidos en armonía, ¿verdad? Y si estamos y si sobrepasaste todas estas cosas y estás vivo, pues es hora de ampliarlo en un buen abrazo, un buen beso y vivir este alegres por cierto que me están recomendando una canción que habla de los besos de nelson arrieta a ver vamos a buscarla eh, si usted se quiere conectar a radio puente alto 107.5 ya este programa tiempo de más lo puede hacer a través de carlos por la vida se conecta y ahí podemos conversar chatear y vamos a buscar esa canción que está en Eh, de Nelson Arrieta a Vamos a ver eh, ¿Cómo se llama? Decía aquí eh, Bésame eh. Besas también eh, Bueno y Supongo que Romer se la está dedicando Allá a, a, a su señora ¿Verdad? Eh, ya que la está pidiendo Supongo que Es para dedicársela Vamos a disfrutar Esta canción De Nelson Arrieta ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto, cuando ya son las 9 y 52 minutos de la noche. volando mm. me Eso que estábamos escuchando era de Nelson Arrieta Besas también. Qué, buen, qué buena salsa. ¿no? Eh, porque, aunque es martes, siempre es viernes. En mi corazón como dice la canción que escuchábamos la semana pasada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los beneficios de besar. Los beneficios de dar un buen beso. ¿Mm? de vivir en alegría abrazando y besando a las personas que amamos y queremos eh, decíamos que para recordar aquellos que se estaban conectando a, a la red o aquellos que se están conectando a Radio Puente Alto 107.5 besar ayuda a reducir la presión arterial besar elimina los calambres y dolores de cabeza, besar también combate las caries ¿no? ¿Mm? Eh, besar amplifica tu felicidad. Besar quema calorías, que tal, de 8 a 16 calorías. Besar aumenta en la autoestima. Besar te puede dar estiramiento facial. ¿Eh? Mira, mira, ¿eh? Te pones como una como un muñequito de torta, dirían en Venezuela, ¿eh? como le llaman a esos monitos de torta, de queque, ¿eh? que que colocan ahí? más de cera, ¿no? Eh, y hago la corrección porque, bueno, a veces aquí hay palabras que no se parecen a las de Venezuela y quizás se pueden mal interpretar. Besar sirve de barómetro para tu compatibilidad sexual. Mira, puede ser una excelente forma de comprobar la compatibilidad sexual de un posible... A compañero de una persona que quizás estamos conquistando, ¿verdad? Aquellas personas, aquellos que están solteros, que están buscando, que están indagando, que están ahí probando y que están conociendo nuevas personas. Al besar, eh, el cuerpo humano como que descubre y evalúa si realmente es la persona correcta. Eh, si esa persona, si realmente hay feeling. Hay otras, hay otras cosas más. Yo estoy hablando solamente hoy sobre los besos. No me quiero ahondar en ese tema, ni tampoco quiero entrar en detalle, sino que cuáles son los beneficios de besar. Por cierto, saludar a Alexi Esteve, que se va conectando desde Colombia, si no me equivoco, Bogotá, eh, y a Claudia Fuente, de donde nos escribe eh, Claudia y Gaby también, que se está conectando. Los beneficios de besar. La pregunta de hoy, ¿cuánto besas? ¿Cuánto besas? ¿Por qué? Porque el día a día, la rutina, el trabajo, los problemas a veces financieros, los, a, a, a veces el, esto de, de, de las preocupaciones, de los planes, de las ideas, de los sueños, no, no, no, nos agobian y nos roban la posibilidad y nos roban ese hecho de besar a las personas que amamos y de ser retroalimentados por los besos, o sea esto un beso a tu pareja, a tu esposa, o sea esto un, un beso a tu mamá, a tu papá a un hijo, a un hermano porque besar eh, es de, de beneficio en la salud, así que bueno ya son las 10 de la noche, yo tengo que terminar aquí en Radio Puente Alto y quizás pueda salir un, seguir un poquito más en el Instagram. Pero Radio Puente Alto, llegamos al final de este programa y tu programa Tiempo de Más con Carlos Díaz, Carlos por la vida en Instagram, donde podemos ahí conectarnos, hablar, pasar un buen rato juntos. Recordarte que esto lo vamos, eh, aquí vamos a compartir todos los martes de 8 a 10 de la noche. Quiero dedicarles esta canción que fue una petición de una de las personas que están conectadas en Instagram y solicitó eh, esta canción de Besos en Guerra. Cuidado con esos besos. Besos en Guerra de Morat y Juanes. Vamos a disfrutarlo y nos vemos el próximo martes. Esa mentira Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos De la otra mitad Los besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes mentira que eres fàcil de olvidar